En esta sección de la Voz Populi, escuchemos los sentipensares de las compañeras y compañeros que asistieron en este encuentro de verano. Algunos y otros corazones llevan alegría, experiencia, placer, amor, esperanza, conocimiento, fortaleza, hermandad. Escuchemos el sentir de sus corazones. Mi corazón muy apapachado, llena de esperanza de ver todos los proyectos y actividades que hacen compañeros y compañeras a todo lo largo de, de América Latina por tratar de cuidar a nuestra madre naturaleza, por crear una sociedad donde todos vivamos con justicia y dignidad. corazón se va abonado para seguir cuidando y defendiendo el lugar donde vengo. Mi corazón se va muy feliz. Lo que más me ha gustado es la diversidad, la diversidad de personas, la diversidad de pensamientos. Creo que la mayoría de los pensamientos confluyen en que queremos tener una vida mejor, una vida de libertad. Mi corazón se va muy alegre, lleno de este entusiasmo, lleno de alegría, con mucho sentimiento de esperanza. No se va, se va quedando entrelazado entre todas las compañeras. Y me encantó estar moviendo el cuerpo para conocernos también desde la sensibilidad del cuerpo. Y así sigo conectándome más que yéndome. Yui Semillo o l p a k i voy con el corazón contento porque fue un encuentro que ha dado para contar nuestras historias de vida. En mi corazón es como un abrazo sostenido, u n calorcito como de hogar. El, los encuentros, las miradas me dejan como renovada la, la esperanza. Mi corazón después de este encuentro se va muy lleno, muy satisfecho, contento de encontrar nuevas amistades, de reencontrarme con algo que me gusta mucho, que es la fotografía. Estoy muy contento, muy alegre, muy feliz. Estoy lleno, estoy pleno. Siento que es un lugar de mucho aprendizaje y aprendizaje mutuo de todos, y eso es muy bonito. Me encanta el CESDER. Me voy siempre rebosante de sabiduría, conocimiento, amor, hermandad y muchos aprendizajes que he tenido aquí. Me siento excelentemente bien, ya que ese era nuestro deseo. Y también conocer a muchos de mis amigos que lo veía virtual, pero ahora puedo verlo presencial. Vengan a compartir en comunidad. Gracias. Estás escuchando UCI Red Radio.